comer o el eh, es el cambio que se pidió, se escogió en las calles del 18 de octubre y mucho antes también. Eh, pero el 18 de octubre un antes un Hoy estamos ante la definitiva de dos programas. Uno, eh, que es un brutal. Sobre todo y especialmente en el caso de las mujeres, que vamos a perder todos los derechos ganados con eh, grandes lucas a través de los años. Es un 50 o sea, años para atrás. Tenemos, además, un eh, candidato que representa una derecha más dura, que es negacionista, que no reconoce la violación a los derechos humanos ni en dictadura, y después de la dictadura, ni después del Tenemos a un candidato que tiene su espalda el poder económico, el poder de los medios de comunicación, la televisión, salvo con la excepción de eh, la red que ha hecho una notable diferencia de un tiempo a esta parte eh, y tiene los medios de comunicación y la gran mayoría de los radios por lo tanto nos quedan eh, los medios alternativos para poder informar y por el otro lado si bien es cierto puede no no ser candidato pero es un candidato que su cambio que son el primer paso para hacer cambios profundos, los cambios que la gente yo existió eh, en la calle tenemos una convención constituyente que está trabajando con una nueva constitución que tal vez no recoja todas las demandas que se solicitaron y que se necesitan para que Chile cambie desde el fondo pero si sí son los primeros pasos para hacer los próximos cambios los próximos años Vuelvo a insistir, tal vez el candidato no nos guste, pero es el candidato que presenta un programa de cambio que recoge muchas de las cosas que se solicitaron en la calle. Eh, es un candidato joven y que necesita nuestro apoyo en este momento, no por él, sino por todos nosotros, por nuestros hijos y nuestros nietos. porque tenemos que pensar ¿qué país queremos dejarlo? ¿tenemos la esperanza? organizaciones que no estaban, y no votaron, y no se organizaron, hoy lo están haciendo. Hablo de las 8M, hablo de los movimientos feministas, hablo de los movimientos territoriales, hablo de los movimientos por la defensa del medio ambiente, hablo de las organizaciones rurales en general. Todas las organizaciones están hoy movilizándose para poder conseguir eh, que aquellos que no fueran a votar, que fue el 53%, la gran mayoría de los chilenos no votó porque no se sentía representado por nadie. Hoy no estamos votando por un representante, hoy estamos votando para no volver a una dictadura y para no volver ni que nos gane la campaña del miedo. Tenemos que votar por el cambio, por la esperanza, por la posibilidad de estar mucho mejor nuestros hijos. Bueno, muchas gracias María Cecilia, la verdad es que se emocionó. Muchas gracias. Que... Muchas gracias. vamos a salir un poco de la resiliencia y vamos a ir a lo que está pasando a ver, a ver vamos a partir Vamos a partir vamos con el la... otro. Moscú denuncia que Washington controla el terrorismo internacional. La situación... La tensión está tremenda, está brutal. La amenaza cruda e insólita revela por primera vez la relación directa de Washington con las fuerzas terroristas internacionales que fue denunciada por Moscú. La presión, la presión internacional de Estados Unidos para detener la ofensiva es decir, el asalto final de Ruiz y Siria, para con el último vacío antes de la lista en Alepo, en Alepo extremos y médicos. A ver, lo que pasa es que Siria es un, es un, es un campo de, de batalla, es, un, un campo de, es como un tablero de ajedrez. Entonces, no es que en sí, Siria sea tan importante, pero ahí se están jugando muchas cosas. Y es la primera vez que Pusa renuncia con un lenguaje directo al Estados como el gran visitador y beneficiario del terrorismo internacional. O sea, ya, ya se acabaron las hipotecías y vamos directo y esas cosas se No obstante, y la amenaza abierta de Estados Unidos, Pusa su operación en Siria para apoyar al gobierno y su lucha contra el terrorismo. Estuvo el bolsero de la defensa en Moscú pero ahora Washington batió su propio récord, amenazando directamente a Moscú con ataques terroristas. Y la tensión bélica generada por la derrota terrorista en Siria, que fue derrotado el terrorismo de de, de Estados Unidos, y marca un desenlace inevitable de la guerra intercapitalista de Medio Línea. Hay siete acciones centrales para entender el significado estratégico de Siria, en la agenda imperial de Estados Unidos y la OTAN. Si la OTAN y Estados Unidos pierden Siria, pierden el Medio Oriente, y Rusia se posiciona como la potencia regional dominante. Si pierden Siria, pierden Alepo, donde funciona la base de los comandos periodistas del Pentágono, y la Siria, en Medio Oriente. Si pierden Siria, se fractura la Unión Europea en beneficio del eje Rusia-China, si Siria, pierden la Turquía como base estratégica de la OTAN en Medio Oriente, <coughs> en beneficio de la alianza militar antiterrorista que están negociando Putin y Erdogan. Erdogan es el presidente eh, de turco en esta empresa. Y pierden Siria, pierden influencia en Ucrania, en beneficio de Rusia, en el punto clave de la guerra intercapitalista en Europa del Este. Si pierden Siria, China y Rusia se posicionan... ...en el control del triángulo petrolero... ...el 70% de la energía mundial... ...ahí... ...en, en lo que se llama Eurasia... ...todo este control... ...que trató de ser Estados Unidos... ...con su... ...hullada eh, primavera árabe... ...que empezó después del 2010... ...conquistando distintos países... ...atacando distintos países del medio ambiente... ...ha significado que Estados Unidos... ...poco a poco se ha ido... ...viendo derrotado de todos los países... ...en resumen y pierde el psiquiatría desde el Medio Oriente y se modifica la relación de fuerzas en el desarrollo geopolítico y militar en la guerra global. Estados Unidos y Latam pierden la supremacía militar comienza una nueva fase de la guerra intercapitalista por el control del planeta. Rusia y China se posicionan como las potencias líderes de un nuevo orden mundial multipolar. Y el inicio de un nuevo escenario geopolítico militar que sitúa, en, que sitúa a Rusia como la nueva potencia militar nuclear en el jefe de global. Y el comunicado oficial de Rusia es claro y contento. Rusia ha ofrecido a Estados Unidos un ultimátum. ¿Cumplir sus amenazas y comenzar una guerra nuclear? ¿O aceptar el hecho de que el mundo ya no es unipolar y empezar a integrarse en un nuevo formato? tanto importa lo que le acabo de leer. O sea, Luisa está ta, ta, ta, tan aburrida de, de, de, de, de ser eh, permanentemente eh, hostigada, amenazada, y eh, por todas partes que le ofrece, ha ofrecido a Estados Unidos un ultimátum. ¿no? O sea, cumple sus amenaza y comencemos una guerra nuclear. O bien, entonces, acepten el hecho que el mundo ya no lo manejan ustedes, no es un bipolar, y empiecen a integrarse al, al formato multipolar, donde está Estados Unidos, esta noche está chino. Y la advertencia se produce inmediatamente después de que Rusia anunciara el miércoles la suspensión de los tratados de cooperación nuclear con Estados Unidos. Y la estrategia de Putin avanza paso por paso. Primero, reposición a Rusia como una nueva potencia nuclear militar con el petróleo y la industria humanitaria. Después avanzó en la recuperación militar de los espacios soviéticos en manos del eje imperial USA-OTAN, el Cávcaso, Ucrania y Crimea cerró una alianza estratégica con China y se proyectó contra la hegemonía estadounidense y latán Medio Oriente se instaló militarmente en Siria, exterminó el terrorismo desde el aire junto al ejército sirio y sus aliados y convirtió a Siria y a Irán en dos bases militares estratégicas con proyección a todo el Medio Oriente Estados Unidos y latán impotentes y sin poder, sin capacidad de reacción militar comenzaron a amenazar a Rusia con ataques militares y terroristas. Y Putin volvió a mover las piezas y le dijo, a través de la diplomacia de Meroi, al decadente Washington Díaz Ustófilo, o vamos a la guerra nuclear o, o asumes que ya no eres rey del mundo, y te callas la bocaza y volvemos a la negociación en los siguientes términos. Primero, cancelación de todas las sanciones estadounidenses contra Rusia segundo, pago de una indemnización por los daños sufridos por Rusia a causa de las sanciones y las contras de las sanciones tercero, reducción de la presencia militar estadounidense en Europa del Este cuarto, abandono de la política de confrontación con Moscú esa es la propuesta oficial de Moscú y quiere decir, ya que ustedes y sus socios ya no son los dueños del mundo y si quieren seguir siéndonos, nos van a tener que ganar una guerra nuclear en eso, estrategia militar se llama negociar desde una posición de fuerza. La especialidad de Vladimir Putin. Es fuerte lo que les dije, pero eh, esa es la realidad. Eh, creo que se los dije bastante claro. Y para para dejarlo más claro, tenemos un audio eh, que nos puede eh, redondear la idea. ¿Vamos con el ¿Vamos con el audio? en las duras calles de Leningrado, hoy llamada San Petersburgo, la filosofía consiste en que hay que hacer todo lo posible por evitar una pelea, pero que si esta es inevitable, hay que pegar primero. yo no sé cómo estará ahora mismo de inevitable la guerra entre la OTAN y Rusia, pero ayer mismo Putin declaró dos reflexiones que se pueden analizar. recordó que los aviones de la OTAN ya se acercan a tan solo 20 km de la frontera, y también dijo que el conflicto del Donbass está lejos de solucionarse. Y observar estos preocupantes movimientos en estos días, paracaidistas estadounidenses saltan en Letonia en la frontera con Bielorrusia, otro batallón de la OTAN se ha plantado en Polonia. Columnas de vehículos del ejército de Ucrania se dirigen a la frontera con Bielorrusia, cientos de tanques rusos han sido vistos en dirección a la frontera con Ucrania. Un periódico francés se alarma porque se ha enterado de que Rusia ha trasladado a Kaliningrado el sistema de guerra electrónica, Murmansk-BN, miles de soldados de Azerbaiyán se dirigen a la frontera con Armenia, y un largo etcétera Se está disparando la tensión. Bielorrusia. Un batallón multinacional de la Organización del Tratado del Atlántico Norte inició el jueves ejercicios militares en la base polaca de Orcísf, ubicada en el noreste del país, con la participación de las tropas de Estados Unidos, el Reino Unido, Rumanía, Polonia y Croacia. El presidente de Rusia. Vladimir Putin y otros altos funcionarios ya han advertido que la expansión de las actividades del bloque militar occidental cerca de las fronteras de Rusia es una línea roja. Por su parte, la Alianza Atlántica ha manifestado que tiene la intención de reforzar la seguridad de los Estados miembros próximos a Rusia. Sobre todo, debido a la anexión de Crimea a la Federación Rusa y el respaldo de esta a los independentistas prorrusos en el este de Ucrania. Putin asimismo apunta a los países occidentales como responsables de la crisis migratoria en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. y Moscú ve con preocupación creciente, el poderío bélico de la OTAN por el imparable despliegue de sus fuerzas y armas cerca de las fronteras de Rusia y Bielorrusia. De hecho, en las últimas semanas, miles de personas se han dirigido a las fronteras con la Unión Europea, por la mala situación económica derivada de las sanciones impuestas por el occidente. Estados Unidos y el bloque europeo contra Bielorrusia. El número de solicitantes de asilo que se ha sumado a la población desplazada cerca de la frontera entre ambos países ha aumentado desde la semana pasada. En este sentido, la Unión Europea acusó a Bielorrusia de desencadenar una crisis migratoria en su frontera al permitir el ingreso de solicitantes de asilo y presionarlos para que intenten cruzar a Polonia, una acusación que Minsk ha rechazado rotundamente. Esto podría desencadenar un posible conflicto entre los dos países, por su parte, Polonia ha colocado una alambrada de púas en la frontera y desplegado unos 15.000 militares, policías, guardias de frontera y miembros de las fuerzas de defensa territorial. Un cuerpo paramilitar de reservistas y voluntarios, para impedir el ingreso de miles de migrantes y refugiados. Y para aliviar tensiones. Un grupo de militares estadounidenses pertenecientes a una de las fuerzas especiales de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, fue lanzado en paracaídas en la frontera de Letonia y Bielorrusia. Con tales acciones, Estados Unidos demostró su disposición a crear tensión adicional en las relaciones entre el estado de la Unión y Occidente. Estamos hablando de varias docenas de militares, sin embargo, el solo hecho del aterrizaje puede indicar que la OTAN está trabajando en los preparativos para las hostilidades contra Rusia y Bielorrusia. Ahí teníamos el primer audio, que nos ah, cuento un poco las, las principales hostilidades que hay en esta parte. Eh, y habla justamente de lo que estábamos hablando, de que eh, permanentemente está siendo eh, amenazado la, eh, la frontera rusa Especialmente eh, por el lado del Mar Negro, por el Mar Báltaro. Eso también. Entonces, poder que aviones bombarderos como estratégicos de México, sea, nucleares estén a 20 kilómetros de la frontera que andan, andan paseando, entonces es una amenaza. Es una hostilamiento permanente. Ahora, hay una cosa muy ellos molestan a Bielorrusia, que es como un país aliado de Rusia. Eh, Rusia lo defiende y, por supuesto, eh, saben que Rusia lo, lo va a apoyar. No, no molestan tan directamente a Rusia. Lo mismo pasa con, con Taiwán, que, que, con China. Ahora, China hizo una demostración hace dos semanas atrás, Eh, que, que dejó sin habla a los norteamericanos porque ya no tienen esa tecnología cuando un, un cohete eh, que pensaba, al principio pensaba que era un cohete de lanzamiento espacial y era un misil que dio la, dos en la vuelta al mundo y, y en alguna parte de ese misil disparó un misil hipersónico que cayó en un punto eh, estratégico en eh, en China, en un lugar de China donde, como el campo de prueba en eso quedaron, bueno, eso no lo ve toda la gente, eso lo ven los especialistas probablemente eh, todo por satélite, y, y dieron todo eh, así que quedaron con la boca abierta los Yankees, en el momento nuclear tienen los ICBM ¿no? tienen algunos misiles cortos pero no, no los estados de reducir, de, de no cambian la dirección no son manejables como, como tienen los rusos como vienen los chinos entonces, eh, no tienen, a nivel nuclear, los Yankees no tienen ninguna posibilidad ni con China ni con Rusia ahora, los Yankees y la OTAN están eh, usando y pensando en, en hacer una guerra con el momento tradicional pensando que Rusia les va a responder de la misma forma pero ahí es donde se equivocan ahí donde mismo el que está enferma que una y otra vez el otro Rusia les va a responder si atacan a Rusia un visil dentro del territorio ruso ellos van a responder con armas que quedan entonces ahí se que no se quedan así que eso es lo que les quería contar mis queridos auditores y tenemos otro audio para hablar de el tema Mensaje de nuestro Señor Jesucristo a Heliana 3 de noviembre del 2021 Mis queridos hijos, el amanecer de una nueva era está muy cerca, y su ceguera los hace aferrarse a un mundo decadente y lleno de podredrumbe. Primero debe llegar la oscuridad para que ésta se convierta en luz con aquellos que la han buscado y han decidido recibirla. La tierra quedará desolada, pero con el resplandor de mi venida todo será renovado en poco tiempo. Todo nacerá jubiloso nuevamente para recibir al Creador. Se intensificarán la devastación, el caos y la agitación. Los disturbios civiles en todas las naciones se descontrolarán. Y la muerte y asesinatos asolarán al mundo por la supervivencia. Las señales en los cielos y en la tierra se magnifican a medida que se acerca la cercanía de mi pronto regreso. Clamen a mí y serán salvos que su corazón no se endurezca ni se consuma de orgullo. Arrepiéntanse y quédense limpios de todas las transgresiones. El agarre de Satanás aprieta, ya que su mordedura venenosa altera el ADN y los pensamientos de los más débiles y vulnerables a mi amor. Quiere destruir la imagen de su Dios. Mis queridos hijos, a medida que Sataná, a Satanás aprieta sus garras, las restricciones empeorarán. Tus libertades están siendo despojadas todas las apariencias de normalidad se desvanecen la trinidad demoníaca y la masonería allanan poco a poco el camino para el hijo de la perdición y para su marca pero no tengan miedo de cuidarse de todas estas cosas porque yo estoy aquí no los he abandonado mis palabras de advertencia son como un trueno alertándolos de la tormenta que se avecina a esta generación una tormenta que ya comienza sobre todos ustedes. Ahora es el momento de permanecer bajo mi divina misericordia, con un corazón humilde y contrito, para conservar su pureza y retengan la vida eterna. Bueno, ahí teníamos un audio de un, de un mensaje muy reciente de una cliente norteamericana, eh, que de la misma dirección de los de que es una de otra vez. Usted da lo, el la misma dirección de lo que nosotros dijimos con es que, eh, quería hacer una reflexión. Nosotros estamos hablando de que estamos en el trabajo lo más probable es que no, no, ustedes no lo crean no lo escupen eh, parece todo el mundo parece sus planes todo el mundo, todo está como está como como que el mundo no se no, no, preocupa como que las cosas si no fueran a cambiar como que se ve todo tan sólido nos cuenta creer que cambiar Entonces, eh... Entonces, queríamos conversar con ustedes y hacer una especie de análisis, eh, un largo análisis, para tratar de ilusionar esto. ¿Será que estamos realmente en el final de ¿O será que este fantasía, el dinero es mi y que las señales no son entonces Dios le asignado al hombre seis para probar sus propios gobiernos que sistemas de valores tradiciones y formas de educación las ideas humanamente conseguidas de los hombres no funcionan y no pueden funcionar para resolver los verdaderos grandes problemas del mundo los seis mil años Casi terminan y en los últimos 200 años, más o menos, el mundo ha cambiado dramáticamente y rápidamente los eventos se están acelerando de una manera que nunca antes se había visto. Todo está familiarizado con los chiflados excéntricos que se separan en la de las calles gritando, arrepiéntense, el fin está cerca. Hollywood ha mostrado a muchos de ellos, por supuesto nadie toma en serio a tales personas, pero los tiempos han cambiado. Muchas con las voces de la razón que ahora nos dicen que algo está mal, incluso terriblemente mal. En general, el mundo era un lugar mucho más estable hasta la primera parte del siglo XIX. En aquel tiempo la revolución industrial y el nacimiento era moderna, no fue sino hasta un siglo que los hombres comenzaron a conducir autos y volar, y desde entonces la civilización ha ido de la era nuclear a la era espacial y a la era de la información, en poco más de medio siglo. La llegada de nuevas invenciones al ritmo más rápido de la historia está cambiando la vida diaria. Solo pensemos en el impacto de la prensa escrita y podrá apreciar cuán dramáticamente un solo invento puede cambiar el mundo. Las modernas computadoras han hecho lo mismo y no hay punto de retorno de enorme impacto que este solo invento ha hecho. El viaje en ha llegado solamente en el último menos siglo, aunque los cálculos varían. Se cree ahora que el total del fondo de conocimientos de la humanidad se está duplicando cada pocos años. Mientras todo este avance está ocurriendo, los problemas de la humanidad jamás han parecido mayores y más insolubles. La población de la Tierra, que el requisito del 2007 era de 6.500 millones, está creciendo con respecto a un 1,2% cada año. Esto significaría que alcanzará casi los 11.100 millones de pesos para el 2050. Esta proyección viene a pesar del hecho que se espera que las enfermedades del hambre enteroren en las áreas más rápidas de que se encuentran en mundo. Y las altas tasas de fertilidad en las partes menos de del mundo ya han traído esos esperados incrementos de población hipotética. Brevemente, el imperio romano el cual comenzó el 31 antes de cristo colapsó 436 después de cristo habiendo sido invadido por tres reinos o sea cuernos del norte de Europa los llamados los vándalos los permos y los ostrogodos, el capítulo 7 de la nie en la biblia muestra que todos estos cuernos fueron arrancadoss por las raíces Esto significa que desaparecieron por completo de la historia. Los vándalos eran tan bárbaros y no que el término moderno vandalismo se deriva de su nombre. Sin embargo, siete cuerdos, más del versículo 7 total de 10 fueron perfectizados a gobernar este imperio. Comenzando el 1558 después de Cristo, el imperio romano se conocía como el sato del imperio romano. Los historiadores reconocen que la coronación es justificada por el Papa señaló este cambio los sedentos en Europa que rodearon el sato imperio romano y cayeron muchos siglos, por muchos siglos, evidentemente nuevamente desaparecían. Carlos Magno, cabeza de los blancos, 800 d.C., de Otón el Grande, cabeza de los hermanos, coronado en 1662 d.C., de seguido por la dinastía de Habsburgo de Carlos V, la cabeza hauteada, carcoronada en 1820 d.C., de el cual se fue seguido por el reinado de Napoleón en la cabeza de los francos en 1805 d.C. con la sexta cabeza siendo la de Garibaldi que unificó a los italianos en 1870 a 1945 d.C. Esta resolución del século imperio romano terminó con la derrota de la de Fugirle, del dictador italiano, reglito Mussolini. Mussolini después de firmar un acuerdo secreto en el Vaticano en 1929 unió Etiopía, Eritrea y la Somería italiana de vuelta a Italia en 1985. Él declaró que esta el imperio romano reestablecido. Solo el décimo cuerno de Daniel 77 el mismo que todos los león y de Daniel 2, está aún por aparecer. este será la gran bestia del final del Apocalipsis 17 que vendrá con asombrosa velocidad y fuerza en el mundo confiado. Entonces la pregunta que nos hacemos siempre, ¿con esto los últimos días el profeta Daniel habló del tiempo del fin. El apóstol Pedro dijo, en los últimos días vendrán burladores. Pablo dijo, en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Los discípulos de Cristo le preguntaron acerca del del fin del mundo. ¿Ha llegado a este tiempo? ¿Puede estar seguro? ¿Cuánto tiempo falta para que Cristo vende así? Antes que el más grande de los eventos ocurra, la Biblia habla de un periodo llamado los últimos días, o el tiempo del fin, o el fin de la era el tiempo de estas cosas, de días, el un tiempo de curso de la historia humana como la conocemos de pronto termina por supuesto, muchos cristianos no creen en un retorno literal a la tierra de Jesucristo de aquellos que sí lo creen la mayoría piensa que puede estar a cientos años de distancia algunos creen que podrían estar a mil años de su futuro otros están un punto preocupados acerca de los almacredones ellos siempre que el tiempo puede ser corto y no tiene ni idea de cómo saber entonces eso pasa porque la gente no conoce las verdades conoce solamente medias verdades los apóstoles originales pensaron que Cristo regresaría en el tiempo de sus vidas Pablo en Corintios, en 1 Corintios 15-71 y en 1 Corintios 4-10 cuando habla de la resolución de los muertos, que ocurre en la año de Cristo, usamos la palabra nosotros espera estar entre aquellos que vivimos que habremos jugado hasta la vida del Señor claro, pero eso, ahí está implícita la reencarnación porque habla de nosotros en la segunda epístola de Tres Adolescentes Pablo se había dado cuenta de que previamente había mal entendido el tiempo de los eventos específicos que deben presionar el de retorno al Cristo el de aquellos que engañarían a otros acerca del tema de cuando ocurriría esto él escribió acerca de la venida de muchos hijos que los hermanos deberían ser cuidadosos, para que nadie se verá ni de ninguna manera, porque no tendrá, sin que antes venga la aportasía, que es lo que está diciendo en la diversidad y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de la perdición, o sea, el santo Dios. Jesús les dijo a sus discípulos, vendré otra vez, Juan 14, 3. Además, 40 días después de su resurrección, en su dos hombres, ángeles le dijeron a sus discípulos que un estaba saliendo al cielo este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo así vendrá como le habéis visto en al cielo Mateo registra las palabras de Cristo porque como el relámpago viene así también será la reina del hijo del hombre ¿Llegará pronto ese climático evento? ¿Una vez más podemos saberlo? La Biblia es clara acerca del regreso de, de Cristo Muchos versículos más podrían ser citados, que hablan de su segunda línea a la Tierra. Esto sucederá y no depende de las opiniones de los hombres. Sin embargo, antes de que este climático evento ocurra, muchas de las cosas tanto se fijan a suceder en el periodo que conduce a los adquiridos eventos finales de los meses. La idea del fin del mundo es un tema de circulación, de ridículo, de discusión general, de fascinación e imaginación por dos mil años. No obstante, pocos comprenden cuando muestra la Biblia que puede ser comprendido acerca de este tiempo. En la famosa, en la famosa profecía de los Tolíos, de Mateo 24, los discípulos preguntaron a Cristo. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Después de responder esta pregunta, con detalle de este, 23 versículos después señaló. Pero del día y de la hora nadie sabe, ni, ni aún los ángeles del cielo. Y, si no solo mi padre significa esto que podemos saber el tiempo general de la seguridad del objetivo según creen en eso y a la misma persona le arrestan importancia cualquier necesidad de siquiera preocuparse por el tiempo de responder y quiere decir 24 cuando dice vendrá el señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte con los que es claro que casi nadie está esperando la siguiente vida en el tiempo, porque de hecho, tendrá cuando la mayoría no lo está esperando en absoluto, por eso dice el hembrato malagrón en la mente, que causará que muchos no se la llegada y los no se cambian. En los versículos que te, voy, que te una parábola, la entiera al ver la parábola, cuando ya se si esta pierna y brotan las hojas, sabéis que el de la Así también vosotros, cuando realicéis todas estas cosas con el fin, que el tiempo y que la, la vida está cerca, a las puertas. Cristo sabemos, dice que podemos saber el tiempo de Una señal de los tiempos que se dice popular es que saber distinguir el aspecto del cielo mala señal de los tiempos no podéis cuando él in crecó a los fariseos les dijo eso los fariseos son los sacerdotes de la época los de esta época están poco sanas de conocer los listo dijo a sus discípulos cuando estas cosas comiencen a suceder erguíos y levantar vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca las cosas en las que él se refirió incluyen una serie completa de eventos a ocurrir por primera vez en la historia Esas cosas están sucediendo e intensificándose ahora. Un estudio de, de rápido de ellas no bastará. Solo un examen profundo, profundo, revela el cuadro claro. Debemos ser cuidadosos para diseminar apropiadamente las señales que les tengo. Ver, eh, nosotros hemos dicho aquí muchas veces, porque se habla de muchas señales, Pero también hay otras cosas que no se dicen, por ejemplo, que tienen que vivir el Antiquista, ¿sí? y el Antiquista... Eh, la, la, la maldad del hombre, que es la principal señal, de hemos también, y que aquí hemos dicho también que la agenda anteprémica del hombre, que es eh, por obra del Antiquista, pero por el discernimiento del hombre trazó una agenda como y si ustedes leen esa agenda a fondo se eh, van a que, que si se cumple esa agenda no perdemos poder entonces esa agenda no se puede cumplir ¿y cómo podemos evitar que se cumpla que no se cumpla la única forma de evitarlo no es con un candidato ni con que los chinos y los muslos es con, la, con el contacto cósmico y, el, y la señora Daniela. entonces ya tenemos grandes señales y el chi está anunciado están preparando el camino para el chi entonces ya es brutalmente lo que pasa es que van a estar, van a estar pase, pasando eh, vamos a estar viviendo nuestra vida normal y no nos vamos a dar cuenta cuando se pase las cosas van a cambiar de golpe han pasado muchas cosas fíjese que hace 6 meses atrás estábamos describiendo o 4 meses atrás describíamos una cantidad de catástrofes en el ministerio ahora hay catástrofes pero han disminuido y esto también está predicho yo lo sé porque conozco las profecías que seis meses antes por ejemplo de un gran evento iban a disminuir las catástrofes naturales entonces eh, nosotros sabemos que estamos a las puertas de una cadena de eventos que va a terminar con el retorno definitivo de esto es la única forma de terminar con esta agenda nefasta del humano la agenda pero que ya es brutal no no puede, no puede ser peores Colorado No quiero averiguarlo pero hay muchas cosas muy importantes que es necesario mencionar que están razonado porque es un análisis y producto sumo Y entonces, es importante, por ejemplo, en conjunto, Mateo 24, 21 y Marcos 3 comprenden la, la profecía de Cristo en la Bolivia. El relato comienza con sus discípulos, preguntando esa suerte a los referentes que precederían el fin del mundo. Esta vez, nuestros discípulos buscaban era una señal de cuándo vendría el fin de la era. El fin de la sociedad civilizada como la Comisión. Como, como se mencionó, sus discípulos creían originalmente que esto existía durante su vida porque ellos lo veían en conclusión con la decisión del templo físico del cristalén. Esto fue porque Cristo recién le había explicado esa decisión en de un momento antes que ellos le hicieran la pregunta. Aunque este templo fue destruido por los romanos en el 70 después de Cristo, Cristo tendría su segundo año sería más de 19 siglos después. Él profetizó ciertos otros eventos la precedería. Cristo descubrió una descomposición de carácter similar la que le pidió pablo es porque creo que las condiciones serían similares en los días que no hay entonces y eh, eh, eh, dice escritos en Génesis 6, 11 y se dice, corrompió la tierra delante de Dios estaba la tierra llena de violencia y miró la tierra Dios miró la tierra y miró que estaba corrompida porque todo acá no se había corrompido su camino sobre la tierra acaso un momento que ha pasado aquí, en este momento. Eh, en Lucas 17, 26, Cristo también comparó las condiciones del tiempo sobre iglesia con aquellas encontradas de soledad en el morro. En ese momento, el servicio, señor Munchen, que estas dos ciudades estaban tan corruptivas y eran tan malvadas que justo antes que Dios fuego y suje sobre ello, solo tres personas, Lod sus dos hijas, su esposa posteriormente se convirtió en sangre, fueron estimadas de llenas de escapar. Además, solo a ocho personas le fue invitados a entrar al arca antes que Dios inundase y destruyese el mundo. Entonces, ¿cuánto tiempo pasará antes que las condiciones ya no puedan entrar en un ¿Y qué acerca de la confusión religiosa? Registrará la advertencia de Jesús acerca de un venidero gran engaño. Él dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán en otras palabras muchos clamarían de presentar a Jesús por ejemplo los sacerdotes y los pastores que conocerían que Cristo fue verdaderamente Cristo mientras llevan un mensaje que engaña a los muchos divididos, confundidos, discordantes y competitivos grupos dentro del cristianismo profesor hoy seguramente prueban la exactitud de la profecía de Cristo eh, la verdad es que esto es un poco denso lenso que, pero es, es un interesantísimo análisis eh, porque qué nos va a llevar a, a analizar la semana. evidentemente no voy a alcanzar a terminarlo pero eh, nos lleva por diferentes análisis y por distintas vías y por distintos libros incluso por el antiguo testamento nos lleva a la conclusión del tiempo de que estamos en el tiempo del retorno al entonces de eh, yo no sé si tenemos preguntas parece que tenemos preguntas Roxana Beatriz Rodríguez hola, interesante lo que acabo de escuchar en la Biblia, en el Apocalipsis siempre hablaban de los reinos que iban a estar ahora gobernando, la Unión Soviética asociada al Oso China, Estados Unidos eh, ¿cuál de todas estas ellas prevalecerá o Dios le pondrá el fin a, a todo esto? Efectivamente, como tú dices, el Apocalipsis menciona, el oso menciona al dragón. El dragón tiene dos... Do, do, en alguna parte podría interpretarse como que China, pero al dragón también se le llama Satanás. Entonces, cuidado. Eh, ahora, ninguno de los imperios va a prevalecer. Porque lo único que va a prevalecer va a ser Cristo. Entonces, eh, todos los imperios caerán. No, no, no quedará ninguno todos los imperios humanos son, no son aptos para este tiempo son realmente eh, con la misión o con la misión humana antes no, ya no estamos del tiempo de, de ese tipo de, de imperios ahora viene a prevalecer el imperio y el reino de Dios de Cristo, por mil años Entonces, eh, eso es lo que te puedo decir Eh, interesante una pregunta porque eh, revela que tiene mayor posibilidad que de vida tenemos otra pregunta eh, finalmente estás hablando de que la iglesia van a morir se van a acabar, nadie la respeta nadie la entiende ¿por qué entonces ir a buscar a Dios una iglesia si no está ahí? pregunta Marianela Rodríguez que está en sintonía ¿Dónde está verdaderamente Dios? el hombre puede definir a Dios? Las iglesias y las religiones no van a prevalecer. La única religión que va a, a, a prevalecer es la religión de Cristo, que no es la religión que conocemos nosotros. La verdadera religión de Cristo, es la misma religión que todos ¿no? Los necesarios del cielo tratado de buscar, pero que nosotros, por nuestra ignorancia, por nuestra violencia, por nuestra tratado de, de formar eh, distintas religiones para dominar. Las religiones no van a prevalecer. Ahora, ¿dónde está Dios? Está en tu corazón. El mío, de cada uno de los productores. Lo que hace es que a veces no lo sabemos encontrar. O si tenemos la... Ya, ¿tenemos si no hacemos la voluntad divina, es muy que lo encontremos. Tenemos que hacer la voluntad divina. Todos sabemos lo que es bien y lo que es el mal. A veces nos tratamos de engañar, Pero todos, cuando tú sabemos que justamente lo que es el bien y el si haces el bien, te va a ser fácil escuchar a Dios los primeros eh, santísimos con homenidad pero que tener una iglesia, para encontrar no. a Dios no me ha encontrado el contrario, todos los mensajes que hemos estado dando entonces uno que le hemos dado habla de que los pacentores están condenados a la pervisión la Virgen del Señor Blanca lo dijo también que va a estar en la iglesia, por eso que Por esa razón, desecharon, desecharon la aparición que nos convirtió, inventaron toda la historia y la gente de lo que Entonces, en ese tiempo la Iglesia tenía más poder, ahora la Iglesia ha ido perdiendo poder porque han salido a, a la luz pública todos los casos de pedagogía, todo eso y ya nadie respeta a la Iglesia. La la nacional no respeta a muy poca si quieres encontrar a Dios, tienes que hacer bien y buscarlo tu corazón. Ahí lo puedes encontrar, no en la iglesia. ¿Otra pregunta? Cuando dices que ningún hombre es capaz de resolver el problema del hombre es porque no estamos preparados como humanidad, es muy baja la conciencia. Sabemos que tenemos dos candidatos en Chile, pero ninguno para soltar los problemas, porque los problemas están en cada persona. Entonces, ¿por qué no hay ese tipo de líder? ¿En qué momento Dios va a actuar para que le demos un nivel de conciencia? Pregunta Rosita Basuelto. Ninguno de los candidatos que tenemos, hay que nos contiene otro, los dos candidatos van a entrar al conflicto. Es el que Pero, porque ya están en un tiempo conflicto. Lo único que se ha protetizado en este tiempo es caos social. Vamos a ver el caos social, no solo aquí, sino en todos los países. Porque nos están imponiendo una dictadura mundial que cada día más la gente empieza a darse cuenta. Entonces, va a haber caos social. Está habiendo muchas organizaciones contra el tema del espacio mundial en Europa. Aquí todavía no como somos, no somos tan juntos como ya no leemos mucho entonces la gente no está informando. Y entonces aquí no, no no hemos despertado todavía con el tema del espacio de la como no conocemos bien nuestros derechos, entonces no, no nos movilizamos, no, pero en Europa lo están haciendo, es muy fuertemente Entonces eh, lo que se espera es caos social porque estamos en, en el fin de los tiempos, porque el mal está tratando de disponer su dictadura y evidentemente eh, es tan descarada que la gente se empieza a revelar. A lo mejor no se va a alcanzar a totalmente. No capacidad ni el poder para hacerlo. Tendríamos que unirnos todos en el mundial. Pero si no, no lo podemos hacer. Por eso que hemos dicho siempre que, que va a funcionar las cosas poder el poder que unirá al cielo, ¿no? No, lo es ¿no? todo. Ese... Eh... Estamos hablando del final, de los tiempos, de la humanidad. Y esa es una una, una una confrontación mundial grande, de carácter espiritual. No podemos compararla con la, con la pelea chica de los presidentes, que, que no nos va a llegar a ninguna parte. Ningún presidente nos va a llegar a ninguna parte. Eso lo puedo asegurar. Nosotros eh, estamos convencidos de eso. No es que sea pesimista, yo no digo amargado, mucho menos. Eh, por lo contrario, yo... Eh, me alegro de que venga el final porque se va a acabar la inundicia y la maldad que hay en este tiempo que ya cada día se soporta menos eh, estamos tan acostumbrados a la maldad que parece que no la vemos pero es insoportable entonces eh, vemos mucha gente que sufre en otras que sufre tiene que terminar por eso que eh, es bueno que venga al final de los tiempos pasa traumático pero si tenemos fe y sabemos que la muerte no existe no tendríamos que tenerlo preocuparnos demasiado. Todos sabemos que nos vamos a morir desde que nacimos. Así que no tenemos que tener tanto miedo a lo más. Tenemos que tenerle miedo a hacer el mal y no hacer el bien. Eso sí que tenemos que asustarme. Pero no podemos asustarme si, si tenemos... Eh, si hacemos el bien. Si nosotros hacemos el bien, nada, nada nos va a pasar. Tenemos ocho preguntas para decir... Así como tú estás hablando acerca de que el bien y el mal, Dios, Jesús, eh, ¿podemos asumir que el diablo verdaderamente existe? ¿Y dónde está? ¿En, ¿en qué parte ejecuta? ¿En qué dimensión viven en estas entidades, Claudio? Pregunta Florentino. Era el era diosistente, el grupo estaba en la quinta dimensión, Y, y, y por su desobediencia ha trabajado la cuarta dimensión. Es la misma dimensión que andan los muertos. Y es la dimensión del sueño. Entonces, en esa dimensión influyen los humanos. Hay un jubileño. De ahí es el mal. no. lo vemos físicamente. Y, el antiguismo sí está encarnado. Tiene la influencia de ¿Es ese tipo de Satanás. Tiene la influencia de Satanás y el pueblo de Satanás. Y es que se va a manifestar muy prontamente en el a los ojos de todo el mundo, engañando a mucha gente, porque va a aparecer como un hombre de paz, va a hacer algunos milagros, pero que son precios falsos, que lo van a hacer en base a tecnología. Y, y Satanás te que está en la cuarta dimensión, debería hacer, Satanás, si nosotros hacemos el bien, no puede ejercer ninguna influencia sobre nosotros. Ninguna. Nosotros le damos el poder a Satanás. En nuestro acto Nosotros hacemos el bien. Satanás no tiene ninguna importancia en, en nuestra vida en, en ningún momento porque no tiene ningún poder. Sobre. Nada, nada, nada. No tiene cómo llegar a nosotros. Si nosotros somos ambiciosos, amamos las cosas materiales, nos gusta la locura, nos gusta los visos, la droga, ¿sí? está los drogadictos están en manos del demonio, sí, la vida. a nivel de cuarta dimensión, los impuencios, los sueños, y todas las cosas, porque ya están entregados, ya no tienen voluntad, ellos perdieron tu voluntad. El principal aspecto de Dios son tres, voluntad, amor y sabiduría. y pierdes de la voluntad, el principal aspecto de Dios, que va junto con la fuerza y la sed, eh, no tiene ninguna no posibilidad de, de liberarte de Satanás, también es Jesús. ¿Otra pregunta? Otra vez hablaste de los libros apócrifos. ¿Quién lo ocultó? ¿Por qué no quiere que sepamos esa verdad, esa realidad? Siempre hablas tú de lo alienígena y de Giorgio Bon Giovanni. Pero ¿qué eran las son ellos? ¿No son seres espirituales o seres físicos como nosotros, verdad? Pero tienen una función especial. Pregunta la Araceli. A ver. Yo no que no. hay eh, a nosotros? un ser humano común y corriente, un ser humano adelantado principalmente, que tiene la posibilidad de contactarnos con sociedades angélicas. Y de esa manera el cielo se vale, como toda la historia, se ha valido de cosetas, individuos y para hacer porque el cielo le interesa comunicarse con el hombre. Porque el hombre es limitado, entonces el cielo necesita que respete el aire, pero el hombre no se puede comunicar, el, perdón, el cielo no se puede comunicar en con el hombre, porque es mucha la distancia, para cortar la distancia se necesita un intermedio, Dios pone un ángel más abajo para comunicarse, y el hombre a través que Dios pone el nombre más adelantado para acercarse a la gente. De esa manera se puede comunicar entre ellos y dar un mensaje a, a la gente de abajo, a, a nosotros. Entonces, eh, esa, esa era la, la pregunta que entiendo, ¿no? Pero... Había otra parte de la pregunta, que no me acuerdo cuál era, la primera parte. Me quedé con la última parte de la pregunta. La pregunta de la Celi. ¿Me puede hablar de la primera parte de la pregunta, por favor? Para no dejar sin ser La, bueno eh, la pregunta no sé si la es completa porque la primera parte de la, de la pregunta no, a veces tenía un elemento más otra vez hablaste de los libros apócrifos ¿quién lo ocultó? ¿por qué no quiere que sepamos esa verdad? esa realidad siempre hablas tú de los alienígenas y de Giorgio Bon Giovanni, pero ¿qué son ellos? no son seres espirituales, o seres físicos como nosotros, ¿verdad? pero sí. tienen una función especial, pregunta Laraceli perfecto, eh, ahí me quedo acá, los angelos son eh, ocultos eh, piensen ustedes que Jesús tenía dos discípulos, dos apóstoles y setenta discípulos todos escribieron el evangelio todos después de vivir una experiencia tan brutal como esa, todos escribieron antes entonces, eh, han escuchado 56 evangelios y nosotros conocemos 4 en la Biblia 4 entonces, ¿dónde están los otros 52? esos son los evangelios ocultos que el poder mundial, a través de la, del imperio romano que dominaba la Iglesia, que era muy poderoso en el sitio iglesia, se preocupó esconder esos evangelios, que no sabían nada para poder dominar, para poder manejar, porque los otros evangelios eran demasiado clarificadores de circunstancias espirituales, que no querían que llegaran a la gente. Por eso que hoy hemos estado compartiendo algunos de los evangelios apostólicos en distintos programas a los esconductores, para irles develando un poco eh, la enseñanza maravillosa que hay en ellos. Eh, hay algunos, una vez tocó con un sacerdote que sí, estaba de acuerdo con los antiguos pocos, pero en general todos los descartan, los de, de plano. Es absurdo con qué ropa o se contradice la misma Biblia al descartarlo. Entonces, eh, bueno, eh, como ya estamos en la hora, y eh, María Cecilia, les quería dar un mensaje final, porque por su intervención sale un poco cortada. un poco disculpar. Hola, ¿qué tal? Eh, perdón por lo de adelante, la verdad es que tengo mucha rabia, pero... Eh, quiero terminar mi comentario eh, nosotros como generación fracasamos y fuerte pero tenemos la posibilidad de levantarnos y tenemos la posibilidad de dejarle un Chile mejor a nuestros hijos y nuestros hijos hoy las organizaciones están movilizando están organizando para poder sacar adelante uh, la opción por el cambio como les digo, el cambio no es ahora ya el próximo año vamos a tener todo listo no son pasos de a poco eh, votar por el candidato boris en este momento es votar por un cambio es votar por defender la nueva constitución que hoy la convención constituyente está llevando a cabo con todos los con todas las piedras que le apuestan el camino el gobierno y la derecha y todos aquellos que están dentro para poder hacerle todas las zancadillas posibles. Vamos a tener una constitución nueva, eh, no con todos los cambios que quisiéramos, pero en el camino se van a ir poder dando eh, todos los cambios que queremos, efectivamente. Por lo tanto, hay que defender esta constitución, esa nueva constitución que el año que viene vamos a tener la posibilidad de votarla y que hoy se puede ingresar eh, normas que queremos que estén dentro de Eh, la nueva constitución está en la página de la convención y se pueden ingresar como personas naturales o como organizaciones. Tenemos la posibilidad de hacer ese cambio, pero tenemos que dejar de mirar la televisión y tenemos que dejar de pensar en que otros vayan y hagan el cambio. Nosotros tenemos que hacer el cambio, nosotros tenemos que levantarnos e ir a votar y votar por la opción que nos da Esperanza y Futuro por la opción que nos da un cambio para Chile, para mejor, para cambiar este Chile que ha sido específicamente de un grupo eh, minoritario que tiene eh, el poder económico eh, en sus manos. Tenemos que cambiar eso y para eso tenemos que movilizarnos. Eh, los llamo a eso, los llamo a eh, levantarse, ir y votar votar por el candidato Boric, que es la posibilidad que tenemos de hacer todos los cambios en los próximos años para tener un Chile más justo, más digno y donde todos, sin importar color, raza, religión, tengamos un espacio para poder vivir en este país tranquilamente. Muy buenas noches. Bueno, querido yo me despido. Le damos las gracias por su sintonía como siempre y lo esperamos que se nos a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa. Muchas gracias, igualmente. Bueno, Juan Carlos está diciendo Ay, Juan Ay, qué bueno sigamos hablando de por qué decimos nosotros que estamos en la Entonces, es, es, es importante eso proclamó al evangelio del reino de Dios marcos 114 como las primerísimas palabras que le laloja Jesús la a Galilea, predicando el Evangelio del de Dios. El Reino de Dios los recorridos y creedero en el Evangelio. Veinte años después de la Constitución de Jesucristo, Pablo advirtió de aquellos que, que estaban permitiendo el verdadero Evangelio un Evangelio diferente y falsificado. Este entendimiento era tan importante que la doble bendición fue pronunciada sobre cualquiera que hiciera esto. Él también advirtió. Pero temo que como la serpiente, como una escucia, con su escucia de Eva, nuestros sentidos sean de alguna manera o la sincera de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si bien alguno predicando a otro Jesús, el que hemos, hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, viendo por el Avis. Eso dice el apóstol Pablo. Pablo condenó a muchos falsos ministros que traen tal engaño, porque esos son falsos apóstoles o heredos argumentos que se desplazan como apóstoles de Y no maravilla, porque mismo Satanás se desplaza como ángel de luz. Así que no es extraño también que estos ministros se desplazan como ministros de justicia, y el fin será conforme a sus formas. Bueno, aquí lo más importante, porque eh, eh, eh, eh, no tenemos mucho tiempo, entonces... Lo más importante es comentar, comentar en, en, no solo las señales que están en el Evangelio, en el Apocalipsis, en el Galactivo Testamento, sino que las señales que nos estamos tapando nosotros en este momento, las señales son muchas, y además la Agenda 2030 la trazó el mar, entonces ellos pusieron la fe, su fecha de muerte, evidentemente que el cielo tiene que ir Entonces, no puede quedar las cosas así. Si no, no tendría sentido que hubiera venido hace dos mil Por eso que tenemos tanta certeza. Entonces, eh, estamos faltando ocho años para el 2030. Entonces, eh, estamos a las puertas. Es un tiempo tan grave que ustedes no se van a dar cuenta cuando las cosas cambian de golpe y se asustan. Se van a asustar porque va a asustar. Porque es natural que nos asustemos con dolor de mujer Pero es importante que sepan que se debe a esto. Entonces, es mejor saber que no saber. Ahora, yo quería contarles una pequeña anécdota. Antes de terminar, muy breve. Eh, tuve la oportunidad, con razones equis, de, de, de, de escuchar, porque estaba esperando una persona, y escucharon la conversación de, de tres personas pobres, muy pobres, Trabajaban en un condominio. Eh, parece que en algún momento de, de descanso, no sé, estaban conversando. Yo lo escuché, si sí creo, lo digo. pero no escuché encontré tan su conversación porque ellos hablaban, no hablaban ninguna cosa de plata no hablaban con Chanae, sino que estaban hablando de ayudar a esto de que, eh, que este, este mes les va a alcanzar el sueldo para aportar gente de placa que no puede más y para hacer tal o cual cosa o para enviar, otro tenía que enviar plata a otro país entonces pero cantidades pequeñas de dinero porque no pueden más pero solamente eh, cómo poder transmitirle lo que escuché porque uno está acostumbrado a hablar y mucha gente de, de clase media o de clase media alta eh, que solamente hablan de cosas materiales solamente cosas hablan de libertaddadees hablan de cosas banales hablan de lujuria de cualquier cosa de, de, de poder de, de política, de puras cosas que nos que son absolutamente banales y que no tienen importancia y esas personas que para este mundo son insignificantes para este mundo las son despreciadas esas personas que pobres que estaban ahí para la mayoría de la gente son insignificantes hablan las cosas y el reino de Dios tiene ellos hablan las cosas que tendrían que hacer hablan de humanidad, hablan de compasión puros valores espirituales fue absolutamente como lo de verdad que me, me, me, trans, me, me arregló me transformó el día me de verdad me me me me Todos sabemos estamos acostumbrados, todos, todos nosotros, ustedes y nosotros, estamos acostumbrados a escuchar otras cosas. Y cuando escuché esto realmente me dio una, una bofetada, una grata bofetada de la cara, una grata lección una, de humildad, de de, de grandeza, de, de enseñanza inmensa de lo que tenemos que realmente preocuparnos. Eso es lo que tenemos que hacer, y lo que pasa es que estamos tan inmersos en, en el mundo que no nos cuesta mucho salirnos y, y preocuparnos de las cosas que realmente le importan a Dios, que nos va a venir a juzgar muy pronto, por lo tanto tenemos que considerar No nos olvidemos de esos detalles, queridos amigos. Pero esperamos el próximo Juego de Estado, mismo ahora, en su programa La Verdad y la Alternativa. Muchas gracias a ustedes y a la producción de la radio. Sí. Ah, me están dando más. Más tiempo. Bueno. Muchas gracias, producción. La verdad es que de verdad me convuelve. Bueno, eh, decíamos, eh, estábamos hablando de la de las señales. No voy a, no voy a profundizar demasiado, no voy a comentar más bien. Pero en los años recientes, todos los científicos han advertido del peligro del calentamiento global y la verdad es que la gente se ha amparado nos gobernaron la mente nos controlaron la mente para que nos crearon el cambio climático el calentamiento global existe pero hay no hay certeza, hasta el 2013 el se calentó, ahora algunos dicen que se están friando eh, vamos hacia un, una era de hielo entonces eh, hay científicos independiente que dicen otra cosa pero el calentamiento global eh, les acomoda les acomoda echarle la culpa a eso porque el calentamiento global que según ellos es causado por las emisiones es algo que eventualmente lo podríamos gobernar nosotros y entonces como lo podemos gobernar nosotros debiéramos si estamos convencidos de que lo podemos gobernar nosotros debiéramos pedir que hay un bien mundial, porque nos vemos a, a Biden y a Putin y a y a Xi Jinping, preocupados del calentamiento global. Ellos están preocupados de su carrera armamentística, ellos están preocupados de su economía de, de la, y, y de la geopolítica, que la influencia del mundo. No les interesa lo que pasa con el cambio climático. No les interesa la emisión, no les interesa nada Entonces, se si nos convencen de que hay el globales global es producido por las emisiones, todo el mundo ¿verdad? la gente va a empezar a pedir un liderónico, de esa manera se va a producir la posibilidad que el anticristo se manifieste, ahora claro en este momento parece difícil, porque los países están muy sólidos, pero si pasan cosas fuertes, y si pasan cosas muy fuertes, eh, las cosas cambian, eh, y muchos países son destruidos apostando. entonces antes de que se manifieste y se haga presente en la cultura pública van a tener que pasar ciertas cosas por eso que va a venir él se va a manifestar después del aviso después del aviso que es porque si se manifesta el cielo es muy sable si se antes del aviso nosotros estamos demasiado débiles ...después del aviso vamos a estar fortalecido ...porque vamos a haber vivido... ...un juicio sabemos cómo estamos... ...vamos a ver... No, ...vamos a ver visto con la conciencia... ...de Dios ...porque vamos a estar muy fortalecidos... Eh, ...para... ...poder eh, rechazarlo... ...para poder... Eh, ...entender lo que está pasando... ...para entender nuestro... ...el estado de nuestra alma... ...en fin, ...entonces... No están dadas las condiciones hasta que no haya un evento así. Por eso es que nosotros siempre les hemos dicho que el este análisis o la como le llaman el tema, fenómeno que está pronto. Que va, ese evento va a desencadenar una serie de eventos que nunca más van a parar hasta que retorne. Ese va a ser el juicio emborrador. El primer juicio. Y es la oportunidad de de la misericordia divina y se nos regala un tremendo regalo a pesar que va a ser traumático para todos nosotros eh, nosotros eh, va a ser traumático pero nos va a hacer muchísimo muchísimo va a morir mucha gente, sí pero no por no la acción de, de algo que caiga de cielo ni nada sino porque por de puro susto de miedo porque van a, vamos a ver cosas fuertes y también el principal la principal causa de muerte va a ser el ver el estado de nuestras almas cuando veamos el estado real de nuestra alma ahí nos vamos a morir de su de forma literal los que, los que digamos, tengan hay un actual muy, muy lejos de Dios seguramente se van así que Eso es cuanto les quería comentar, mis queridos, y lo esperamos a esta misma hora en este programa la verdad y alternativa. Muchas gracias a ustedes y gracias a la producción de la